Iñaki Esponda. Marí Marí, Peñí, buen día.、Eh, casi bastante bien. Agroecología y soberanía alimentaria. Ah, mira, muy bien, bueno. Qué complejo eso, pero nos lo, lo vas a explicar. <risa> claro, sí, sí, esa es la idea. ¿Qué tenés、si、para van hoy, Chico? Estás b a s a n d o los nervios a medida de la conversación, lo voy, a, lo voy a contar. Relajémonos, total, ya se nos va acabando la mañana, q u e r m e s e r a Yo ya le pifié varias veces,、eh, hasta las <risa> 11 y 21 minutos que son ahora, así que estamos relajados los dos, podemos hablar de lo que quieras. Vale. Bueno, primero estoy muy contento por, por estar en el, en saliendo por la c e r m é s Siempre les, les quise mucho, así que les agradezco el espacio.、Eh, hoy un poco la idea, como es la, la primer columna,、eh, sería más hacer una, una suerte de introducción y después en todo caso ir retomando para la gente que escucha por primera vez y bueno, ir profundizando, ir vinculando el tema de la agroecología. con prácticamente todos los temas que, que querramos se puede. se puede ir d e s g a s a n d o y desarmando la, la idea.、Eh, hoy lo que me interesaba puntualmente era un poco relacionarlo y diferenciarlo a su vez el tema de la soberanía alimentaria con lo que es seguridad alimentaria,、uh -huh. que a veces se confunden, se usan como sinónimos, pero ahí hay como una, una trampa del agronegocio a propósito、eh, para que creamos que es lo mismo y, y a veces, como bien sabemos, las palabras tienen intenciones políticas detrás. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, básicamente nos referimos a la idea de que todas las personas tengan garantizada un plato de comida arriba de la mesa, ¿verdad?、Uh -huh. eh, pero ¿qué pasa?、Eh, ahí no estamos hablando de la calidad alimentaria. Y ahí un poco, entre otras cosas, empieza a jugar la idea de la soberanía alimentaria, que está vinculada también a la agroecología, que plantea, entre un montón de otras cosas, como decía hoy al principio, la idea de la alimentación sana. Y por lo tanto,、eh, no utilizado ningún tipo de agrotóxico o agroquímico en el proceso de producción de alimentos.、Eh, esta idea de la seguridad alimentaria、eh, está más vinculada a los procesos de inocuidad, es decir, de garantizar que un alimento sea sano, pero esa supuesta inocuidad está hecha a medida del, del monocultivo y los supermercados. Entonces, en la práctica, Lo que termina pasando es que, como decía un, un sabio local, Mario Folmer,、eh, con la excusa de la seguridad alimentaria se terminó matando a la soberanía alimentaria y por lo tanto se terminó llevando adelante un proceso que en la historia dio como resultado que cada vez haya menos productores y productoras y cada vez más se concentrara la tierra, se utilice el, el agrotóxico para mantener los monocultivos y pensar en la exportación de alimentos a precio dólar en lugar de pensar En la alimentación del propio pueblo, que sería como la idea más fuerte ¿no? de la soberanía alimentaria. No sé, me freno porque no sé si vamos No, no, vamos, hablando, vamos re bien. Estoy que... anotando todo lo que nos estás diciendo y estaba pensando,、eh, Iñaki, en todo、sí. lo que ocurrió durante este tiempo de pandemia, en las personas que por ahí. Eh, se abocaron a armar una pequeña huertita en su casa, que descubrieron que podían producir sus propios alimentos en un pedacito de tierra. Y creo que eso tiene relación con lo que vos decís, con esto de la soberanía alimentaria, con ser capaces de producir nuestros propios alimentos en condiciones de seguridad y de cuestiones sanitarias, ¿no? Tal cual.、Eh, eso es parte de un fenómeno mundial que tiene que ver con, con toda esta cuestión de la crisis climática. Y、sobre todo hay mucho empuje y por parte de las nuevas generaciones、eh, pero que tiene que ver con toda esta idea de la ecología del medio ambiente de los pueblos originarios etcétera、uh -huh. y bueno en particular、eh, es algo que se, que se profundizó digamos como la parte positiva de todo este lío que venimos viviendo y como vos decís que han surgido un montón de, de huertas familiares pensando localmente、uh -huh. por ejemplo、eh, y esto es por eso digo que es algo que venía pasando de antes、eh, El INTA el año pasado, e l a n t e año pasado, entregó 3.000 paquetes de semillas para Huerta Agroecológica Familiar.、Uh -huh. Y ahora, con todo este contexto de cuarentena, etc., como que eso se, se profundizó mucho más. Y así como hablamos de huerta, hablamos de gente que se anima a tener sus gallinas en el patio. ¿no? Uh -huh. eh, es como un, en un aspecto, es, es, es volver a eso que hacían nuestros abuelos y abuelas. Tanto por, por la rama indígena como por la rama europea, digamos, italiana, española, que, que estaba siempre esta idea de, de la huerta en el fondo del patio con las gallinas, los frutales. Bien. Eh, eh, ¿Querés decir algo más sobre este tema? ¿Querés que pasemos a otro? ¿Tenemos tiempo? Sí, si, si tenemos tiempo, te cuento un poco más、eh, cómo surge esta idea de la soberanía alimentaria. como... Como concepto y como bandera de lucha, n o es algo que en el 96 la vía campesina, que es un movimiento social que coordina d i g a m o s a nivel mundial organizaciones campesinas, la、uh -huh. agricultura familiar, indígena, etc.,、eh, plantea la idea de la soberanía alimentaria en contraposición a toda la corriente neoliberal que estaba planteando con cada vez más fuerza justamente esta idea de. producir para exportar、eh, y no tener en cuenta、eh, la alimentación del propio pueblo.、Uh -huh. En particular,、eh, voy a tratar de, de ser breve acá,、eh, vos cualquier cosa de e x a m e lo que me interesaba era vincular estas ideas al, a lo que es Santa Rosa y Toay puntualmente. Hay registros en algunos libros de que Toay, por ejemplo, exportaba espárragos hacia Buenos Aires.、Uh -huh. Y esta misma persona que citaba hoy,、eh, que estuvo muy vinculada al armado de las primeras ferias en las vías cuando retornó a la democracia,、eh, pero era algo que ya venía pasando a n t e s inclusive, me contaba que había tanta producción local, es muy loco pensarlo para los que no lo sabíamos,、uh -huh. eh, que no solamente alcanzaba para consumir localmente, estamos hablando de verdura, huevo, manteca, leche, etc.,、eh, sino que salían los trenes con Con producción sobrante digamos hacia buenos aires nos sobraba para alimentarnos a nosotros y a nosotras y a su vez para exportar、uh -huh. eso、eh, que existió en un momento no solamente en santa rosa y en tobay sino en muchas otras localidades、eh, se fue cortando gradualmente primero con el surgimiento de las primeras rutas nacionales o sea, no estamos en contra de las rutas pero estamos hablando describiendo el fenómeno digamos、eh, y al ingresar mercadería de otras provincias los productores locales no pudieron competir con los precios. Y luego en los 90, y ahí retomo otra vez con lo que decía hoy de la vía campesina y la oposición a las políticas neoliberales, en los 90, con el impacto muy fuerte del, de los supermercados,、eh, pasa que los productores pequeños o desaparecen del todo o los pocos que quedan se tienen que adaptar a la dinámica del mercado al que le imponen los supermercados y le dicen, bueno, ahora solamente podés producir verdura de hoja. me la tenés que entregar todos los meses. Entonces,、uh -huh. muy, los pocos productores que quedaron, atados a esa situación, corridos por el precio del alquiler de la tierra y por los tiempos que le imponían los supermercados, empezaron a verse llevados, digámoslo así,、eh, por toda esta aplicación de agroquímicos para acelerar, acelerar el crecimiento de las plantas, etc. Después, en el 2001,、eh, con el contexto de crisis, similar en a l g u n o s aspecto s a lo que pasa ahora con, con esto de la cuarentena o lo que pasó antes con el macrismo, Mucha gente se vuelca de nuevo a las huertas. Y poco a poco llegamos a la situación actual donde hay muchísimas y cada vez más experiencias agroecológicas de pequeña, mediana y gran escala.、Uh -huh. eh, estaba pensando lo, lo que vos decís, Iñaki, y que las huertas de alguna manera resurgen tras los momentos de crisis. Digo, son una salida a las diferentes crisis. Describías bueno, vos el 2001, este momento que estamos pasando. Digo, son、eh, momentos quizás donde uno toma conciencia o tiene necesidades urgentes que resolver. Y es, la tierra nos demuestra que podemos producir y que podemos hacerlo en nuestra propia casa. Totalmente.、Eh, producir tu propio alimento,、eh, tanto si lo pensás in, como familia, o como pueblo, o como país.、Eh, Es la mejor idea de soberanía, digamos, porque no hay nada más soberano que, y más seguro ¿no? que, que garantizarte tu propio alimento con tus propias manos.、Uh -huh. eh, y bueno, eso también, si querés, se puede vincular al tema de los precios, etc. Pero ahora que lo, lo planteás、eh, y lo vinculas a la idea de crisis, si bien es cierto, porque se dan esos repuntes en esos contextos, te llevo a, a un ejemplo local,、eh, que es la Feria para una Alimentación Sana, que、uh -huh. está hace unos ocho años en el Parque Oliver. que nace en un contexto de, digamos, estabilidad económica,、eh, o, o no de crisis por lo menos, en donde se da algo que se daba en el contexto de crisis, como es el trueque y el intercambio, pero no por una idea de subsistencia, sino por una idea de tratar en la medida de lo posible de no utilizar el dinero para intercambiar、eh, lo que uno no produce. Y a su vez también, obviamente, se venden los productos, ¿no? Entonces, si bien se puede asociar al contexto de crisis,、eh, es algo que lo trasciende de alguna manera. ¿eh? Bien. Estamos hablando con Iñaki Esponda, es nuestro compañero que se acaba de incorporar a la mañana q u e r m e s e r a y que todos los días jueves nos va a traer una columna sobre agroecología y soberanía alimentaria. Te agradecemos mucho, Iñaki. Muchas gracias a ustedes.